Una que no sepa nadie. La Marencoche. <risa> Y el 79, todo lo que la gente quiere escuchar. Sí,、eh, tengo que reconocer que primero dije, bueno, pop japonés,、eh, más, más amplio, pero a medida que iba seleccionando los temas que vamos a escuchar hoy, se acotaron solos entre el 77 y el 79, y bueno, dije, ¿por qué no acotarlo así? No quiero generalizar, pero cuando uno entra a un supermercado chino, por más que el idioma japonés y el chino son diferentes, suena mucha música disco electrónica, ¿no? En idiomas orientales. Sí, y está esa, esa famosa. Ese, ese mito urbano, digamos, de que ciertas músicas hacen que uno compre más, compre menos, esté determinado tiempo en los locales. Y sobre todo que también los repositores laburen más rápido. Sí, y que no pierdan tiempo y hagan perder ganancias a las empresas. Bueno. Como, como decíamos, un poco de pop japonés、eh, en realidad es un, un recorte muy muy pequeño de, de un género, de una música, de una cantidad de artistas muy amplia que llega incluso a lo que hoy en día se conoce como el J-pop o J-pop, que es un fenómeno de masas con ventas multimillonarias, ídolos supermasivos, etc. Pero las raíces de todo este fenómeno se pueden rastrear un poco en los años 60 y en los 70. Y en realidad también、eh, estaría bien destacar un, un interés creciente por la música del, del país nipón en los últimos años. Yo lo, lo que veo en los últimos años es que, así como en un momento fue Alemania para la escena del rock,、eh, con lo que fue el crowd rock o el rock de los 70, y lo que después fue África con el afrobeat y Felacuti, etc., en los últimos años viene habiendo como una. Reivindicación occidental del pop japonés y de algunos artistas. Esto que estamos escuchando es de un disco grabado en el 77 y editado en el 78 de Haruomi Hosono. Disculpen mi pronunciación porque si ya en el inglés es medio bestia, en el japonés, bueno. Pasó de largo bien igual el nombre, e h Haruomi Hosono. Sí, muy bien. Estuvo mejor la primera. ¿Ves? Pero me inhibiste ahora. Bueno,、eh, un músico nacido en 1947. Y que es uno de los, de los pioneros, podríamos decir, dentro de lo que en, en, en la escena musical japonesa se conoce como group sounds o sonidos de grupo, que era como se llamaba a, a los grupos que incorporaban sonoridades del pop y el rock inglés y norteamericano. Uno de, de sus primeros grupos se llamó Happy End, duró entre el 69 y el 72. Y se considera que fue el primer grupo que cantó rock en japonés. Y en ese momento, a fines de los 60 y principios de los 70, hubo una gran polémica con debates televisivos y todo sobre si el rock japonés se tenía que cantar en inglés o en japonés. Josono、eh, graba este disco Paraíso, que es uno de sus clásicos o uno de los discos. d i g a m o s más emblemáticos de aquellos años, y al poco tiempo forma la Yellow Magic o r q u e s t a un emblemático también grupo de fines de los 70 y principios de los 80, ligado a lo que es la música electrónica, el techno pop, etc. Y hay algo que, que me gusta mucho de estos discos o de, esta, de estas músicas de estos años, es que el concepto de sonido es bastante diferente al concepto occidental. Un poco quizás por, por, por la coyuntura o, o, o por accidente, vaya uno a saber. Pero son mezclas, bueno, para empezar, muy cuidadas. No es que en Occidente no haya mezclas cuidadas, pero son mezclas muy secas, con muy poca reverb, como si fuera todo muy delicado、eh, y, y casi con sonidos miniatura.、Eh, muy cuidados tímbricamente y además están muy bien arreglados. Y aparte es muy curioso escuchar. La influencia o la, la aparición de ciertas cosas del funk, del soul, del, del pop que uno tiene en el oído a grupos norteamericanos, pero reinterpretados por músicos japoneses. Por ejemplo, esto que estamos escuchando ahora de fondo es de un disco del 77 de una cantante que sigue hasta el día de hoy, que se llama Taeko Onuki, también nacida. A mediados del siglo pasado, en el año 53, el tema se llama Summer Connection. Escuchémoslo、sí. un poquito. Disco, ¿no? Pero como producido casi industrialmente, limpio, sin la locura de los 60 en Estados Unidos. Me gustó como lo dijiste fuera del aire. Sin cocaína. No quería ser tan brusco, pero sin el reviente de los 70 me pareció un poco más amable. Pero sí, es, es muy curioso. Es una música, si se quiere, de raíz negra que en el continente americano se, se presta a un montón de, de fusiones o hibridaciones, pero hecho en Japón. Una cosa, por lo menos a mí me llama mucho la atención. Hay que pensar también que fines de los 70 y principios de los 80 son los años en los cuales muchas industrias de tecnología musical entran a jugar fuerte en el mapa de sintetizadores, máquinas de ritmo, etc. Ya habíamos hablado de Roland, con lo cual también es、eh, una música que está muy. O, o que va de la mano del desarrollo tecnológico, y un desarrollo tecnológico muy pujante. Esta Eko Nuki también es pionera porque forma un grupo que se llama Sugar Babe en el año 73. Y algo también curioso de estos años, y por eso también el recorte entre el 77 y el 79, que se podría expandir unos años para atrás y para adelante, es que es como una escena de músicos que participan todos en los discos de todos. Este grupo que forman en el 73, e n e l l a Sugar Babe. Aparece también Tatsuro Yamashita y Kuño Muramatsu, son músicos que van a aparecer después en otros grupos. Taeko Onuki colabora también con Ryuichi Sakamoto, un músico que después también va a formar parte de la Yellow Magic o r q u e s t a que quizás es el grupo más paradigmático de esta movida. Ya que hablamos de Tatsuro Yamashita, un cantante también nacido en 1953 y que es considerado uno de los reyes del pop japonés, una de las figuras más trascendentales,、eh, que mezcla funk, un poco de doo-wop, un poco de pop,、eh, saca un disco en el año 78 que se llama Go Ahead, y en el cual podemos encontrar esta canción que se llama Paper Doll. 「いも一緒だとささやいている」「君はただ」「手のひらに僕を乗せ」「転がしているだけなのさ」「お a ペーパード l ぼらの恋はまるでおもちゃさ」 espacio, Todo acomodadito. Me pasa eso, cuando lo escucho con auriculares,、eh, la mezcla es, está completamente articulada, cada sonido, i t cada frecuencia, todo. Muy en su lugar. Recién estaba escuchando los tones del baterista, por ejemplo, ¿no? que salen a un plano que no sol, no sé, ya no se escucha digamos, ese ton puesto ahí. Sí, y con una limpieza total. Bueno, estamos fanatizados. Me sí,、parece. es. J-pop.、Eh, el disco que a Tatsuro Yamashita le hace así el boom es un disco del año 82 que se llama For You. Que. Lo lleva a vender millones de copias. De cualquier manera, yo quise comparar、eh, este tema de las millones de copias y, y ver. Bueno, a ver, Michael Jackson, ¿cuánto vendió? Bueno, como dato, Michael Jackson solo de thriller vendió 65 millones de copias y Tatsuro Yamashita en toda su carrera vendió 9 millones. Nada desdeñable, pero ahí entendemos también la, la, la importancia del mercado occidental. Ajá.、Uh -huh. Bueno, y ya que hablábamos de la Yellow Magic o r q u e s t a con su disco homónimo del año 78, no vamos a escuchar eso, sino que vamos a escuchar un disco del año 79 que se llama Solid State Survivor o El sobreviviente del estado sólido. Ahí hay una referencia a la tecnología de los circuitos integrados y los microchips, etc. Y ya que hablábamos de Michael Jackson también. Michael para el disco thriller hace un cover de un, de un tema de este, de este disco de la Yellow Magic. El tema se llama Behind the Mask. Igual vamos a escuchar el, nombre que, el tema que le da nombre al disco. Morrissey en cubitos. Sí, total.、Y、por lo menos a nosotros nos suena desapasionado. No como algo malo, pero acostumbrado a la, a, la, a la semántica del rock, de la sangre, el sudor. Sí, estamos defendiendo también a Occidente, obviamente, como representantes ¿no? de esta parte del mundo. Y por supuesto que cuando apretan la distorsión y lo hacen como sin onda, sino simplemente porque hay que hacerlo, uno dice: bueno, písate un pollito. Eh, para quien quiera investigar un poquito más, hay un libro que se llama Shap Rock Sampler,、eh, hasta donde entiendo no está editado en español, pero es un libro escrito por Julian Cope, que ya había escrito un libro a mediados de los 90 sobre el crowd rock. Así que, bueno, para quien quiera investigar un poquito más, sea del crowd rock, el rock alemán o del rock japonés,、eh, es una investigación muy muy sesuda que va desde. bueno, desde el, La posguerra hasta la actualidad, Jap Rock Sampler de Julian Cope. Una que no sepa nadie hoy con el pop japonés entre el 77 y el 79.